es lo que ocurre en la sociedad, todos pueden participar recuerda, todos los sábados desde las 10 de la mañana junto a Mario Ibáñez Serega recuerda llamarlo en el horario del programa al 22 872 7871, Sencribal junto a Mario Ibáñez Serega, visita la página web www.sencribal.cl y sus redes sociales con el mismo nombre Sencribal Tú puedes participar, tu opinión es importante. Sendas Cristianas Valóricas te está esperando cada día sábado desde las 10 de la mañana en la radio Puente Alto. Sí, aquí mismo en el 107.5 FM Estéreo. claro que la luna, en mí no quedaron dudas Fue una clara aparición, me ha saltado el corazón Cuando te vi, ayer te vi Después de buscarte tanto, antes de salir el sol Pedirte que me des Ver tu roso en oración Ayer te vi Te vi en un niño de la calle Sin un lugar para dormir Te vi sus manos extendidas Pidiendo pan para vivir Te vi en sus ojos suplicantes Y en su sonrisa a Ayer te vi, te vi en un cuarto de hospital y en soledad te vi llorar, te vi en el roso atribulado de un enfermo desahuciado, sin esperanza de vivir, cansado de tanto sufrir, ayer te vi.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 Te vi sus ojos suplicantes y en su sonrisa titular. Ayer te vi, te vi un cuarto de hospital. En soledad te vi llorar. Te vi en el rostro atribulado de un enfermo desahuciado, sin esperanza cansado de tanto sufrir ayer te vi ayer te vi te disfraces y te escondes de mi vista pero ayer era te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 Hola, muy buenos días, eh, para mí es un eh, placer el poder estar eh, en contacto con ustedes Una mañana helada, ¿no? Bastante helada En este día que el calendario nos marca eh, o nos indica 16 de abril del año 2022 Cuando ya son las 10 de la mañana, estamos ya algunos minutitos ya en el aire, en vivo y en directo para poder compartir con ustedes de una edición más de nuestro programa Sencribal. Varios canales tenemos para que usted pueda comunicarse con nosotros. Allí la característica nos decía que tenemos en la línea eh, abierta, eh, en la línea de la radio eh, 107.5, que es el 228727871 le repito, 228727871. Tenemos a través de las plataformas digitales eh, sencribal1, eh, eh, arroba sencribal1, tal como suena, que es eh, la plataforma que tenemos para que usted se comunique y también se contacte con nosotros, que eh, lo que es correspondiente al Twitter. Y en eh, Instagram usted también nos puede encontrar como cribal Estamos en el Facebook Live, en vivo y en directo en esta hora. Estamos compartiendo con usted la edición del programa y queremos que usted se contacte con nosotros, podamos interactuar. Eh, que, cómo ha sido la semana, cómo eh, tiene programado el día de hoy. Es un fin de semana especial. Eh, lo que antiguamente y todavía sigue en la mente de muchos de, de nosotros es en la vida, el viernes, ayer, 15, la pasión, es cierto que es el día sábado, en este caso hoy, sábado 16, y muerte del salvador de la humanidad, el día domingo, el día de mañana. Eh, pero tenemos también nosotros eh, uh, y albergamos una confianza y una fe que el día también de muerte es también un día de resurrección no el día en donde hoy eh, y desde ya hace muchos siglos eh, hubo un personaje que cambió la historia de la humanidad para venir a este mundo y reconciliar a los seres humanos unir a los seres humanos, encontrar cierto un, un lazo de amistad, de amor, de cariño, de empatía y eso es lo que en alguna medida vamos a conversar en esta mañana. Así que yo les quiero invitar que usted pueda contactarse con nosotros a través de la plataforma eh, diríamos que ya hemos mencionado, al teléfono de la emisora Queremos escuchar también su postura, su apreciación, vamos a ver lo que nos ha también traído la semana con respecto a, a, al acontecer noticioso a nivel nacional e internacional y vamos a dejarle con un tema para que usted ya prepare cierto en esta mañana helada de día sábado prepare cierto su tiempo, estaremos durante 120 minutos compartiendo el del programa Sencribal Que lo que es Sencribal ya lo decíamos Allí en la característica a través de nuestro Editor, cierto JC Paredes eh, Tenemos allí eh, que Sencribal eh, No tiene otro objetivo Y no tiene otra mirada Otra visión que sendas cristianas Valóricas No nos identificamos en particular Con alguna religión Sino que más bien queremos siempre Llegar a todo A todos los estamentos de nuestra religión comunidad tanto nacional como también en el exterior les dejo les dejo con un tema musical como la brisa y eh, disfrute de nuestro programa en esta mañana Cuando empieza la mañana Por si quieres hoy venir Eres como el viento que no avisa Cuando sopla y trae la brisa Ven y sopla sobre mí Y mi corazón vuelve a ti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 chuvia que tardo y el desierto vida a dios la sobre mi como la brisa que destiles so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 i za zaky Sobre mí como la brisa que desstile sobre mí tu poder el me flu qué verdad no ahí teníamos eh, en eh, diríamos en el audio eh, y en la música a jesús adrián romero como la brisa un tema eh, que nos eh, conduce a una profunda reflexión a una meditación eh, con lo que significa estos días tan sensibles para la humanidad cierto en particular esta semana en donde eh, el mundo eh, la sociedad está conmemorando eh, de una u otra manera cierto eh, la vida humana ...la muerte y la resurrección de Jesús... ...nuestro, buen y amado Salvador. Oiga, mire, me alegro muchísimo... ...ya están eh, desde tanto nuestro país... ...Chile, de acá de la región metropolitana... ...y dentro de la comuna de Puente Alto... ...tenemos eh, allí varios que están conectándose... ...y desde la sexta región... Tenemos, y es un agrado, eh, allí eh, comunicado con nosotros, está conectado, más bien dicho, con nosotros, nuestro hermano Juan Sandoval. Él está allí en la localidad de Machalí, esto es en la sexta región del Libertador Bernardo O'Quins, y en la localidad de Machalí, eh, nos escribe y nos dice saludos desde Machalí, mi amado amigo y pastor Dios le bendiga mucho un placer escucharlo y verlo a través de estos medios de las redes sociales me alegro también para mí es una bendición saludarle a él, su esposa a Rosita Ávila a sus hijos que grande están ...y la verdad que ese motivo de regocijo... ...el que juntos podamos compartir a través de las ondas radiales... ...y de las plataformas digitales... ...cierto, nuestro programa como cada día sábado... ...de 10 de la mañana hasta el mediodía... ...tenemos también la familia González... Eh, ...allí Milca, en la localidad de San Martín... ...república hermana de la Argentina que también, cierto, ella nos está escuchando en aquel lugar y también nos está viendo a través de Facebook Live que estamos transmitiendo en vivo y en directo. Tenemos eh, allí otros, eh, diríamos, oyentes, amigos, eh, hermanos en la fe, eh, cristianos que nos sintonizan y que en esta hora también están junto a nosotros. no Me gustaría saber mucho cómo están recibiendo la señal Eh, a través de las plataformas como están recibiendo cierto lo que están fuera de nuestra región, ellos lo pueden seguir el programa a través de Facebook Live y me gustaría saber eh, por ejemplo Machali, cómo se escucha por allá eh, hermano Juan, juan eh, la verdad que me encantaría saber como eh, se escucha en el programa y compártalo con, con su familia con sus seres queridos con todos aquellos en este mañana de día sábado 16 de abril la verdad que creo que cada día que acontece eh, un hecho eh, cada día que pasa y, y, y hay allí diferentes noticias que nos trae el cable de una u otra manera preocupa a la humanidad pero nuestra confianza siempre debe estar cierto en eh, en aquel que tiene el control de todas las cosas En esta hora de la mañana queremos decirle que está pasando el tiempo malo El tiempo de crisis, el tiempo de la dificultad, de la adversidad Aquel que está enfermo, aquel que está en un recinto carcelario Aquel que está en un recinto hospitalario Aquel que está allí en su hogar, cierto, preocupado por... Algo, eh, diríamos, en particular, queremos decirle que tenga mucha fe, que tenga mucha confianza, porque por sobre todas las cosas el control lo tiene el Creador, el Dios del Universo y el Dios de nuestras vidas. Estamos vivos y estamos eh, allí de pie gracias al amor y gracias a la misericordia de Él. Cuando uno ve las noticias que trae el periódico, cierto yo tengo acá en mi mano eh, las noticias que trae en su portada el diario La Tercera de la Hora de este día sábado, día feriado, en donde muchos están descansando, muchos han salido, muchos han eh, emigrado de la gran ciudad y otros han venido acá, que son los menos más eh, hay compatriotas que han salido de nuestra región eh, la verdad que deseamos para ellos que eh, lo, estén descansando, que estén meditando no hace mucha falta el volver a un tiempo en donde eh, podamos cultivar los lazos de amistad de paz, de amor de cariño de comprensión porque hay muchas cosas que se han perdido, ¿no? Y en este día sensible, eh, Dios permita que quede marcado en nosotros como un reencuentro con, eh, con, con nuestros principios, con nuestros valores. Este programa fomenta eso y su eh, nombre, de hecho, así lo dice, Sencribal, sendas, caminos, ¿cierto?, eh, valóricos, y de un estilo o de una línea cristiana de tal manera que a todos los podamos interpretar así que escríbanos envíenos allí su petición de oración yo estoy aquí en mi mesa de trabajo anotando todas las peticiones que usted nos formule o su petición, cualquiera línea que ella sea y vamos también a poder tener un momento de orar por ellas, de pedir por ellas de clamar por ellas cualquiera sea la condición suya cierto eh, lo más fundamental que nuestro programa no se identifica allí con una línea en particular sino más bien con un espíritu cristiano pensando que a través de diferentes medios nuestra fe nuestra confianza nuestra fortaleza está eh, como les decía anteriormente en el Dios del Universo Aquí tenemos eh, la verdad que mmm, hay muchas razones... ...como teníamos en un preámbulo antes de comenzar el programa... Eh, ...razones para vivir... ...que también es creación de Jesús Adrián Romero... ...ya tenemos una respuesta antes de entrar a escuchar este tema... ...hay muchas razones para vivir, ¿no? Aquí dice, eh, se escucha muy bien... ...y contarle que acá estamos trabajando... ...es la obra del Señor, que bien... ...el eh, hermano Juan que está allí en Machalí... ...estamos levantando un templo... ...acá en nuestro eh, en nuestro lugar donde estamos en residiendo... Y, ...y hoy tenemos eh, 40, mire, 40 fieles... ...que están asistiendo a la iglesia... ...y desde ya invitados eh, San Bernardo eh, a Machalí... ...a las 16 horas tenemos un desfile y eh, evangelización a las 18 horas cuánto me alegro, la verdad me alegra muchísimo de que la obra avance, crezca eh, la verdad que nos conocimos de muchos años con, con el hermano Juan eh, es un amigo de siempre y bueno, me alegra que ellos puedan estar trabajando de esta manera, porque en todas partes hay necesidad ¿no? para no compartir una religión en particular, sino que compartir el, el espíritu de cristiandad que nos una y que nos permita el apoyarlo los unos para con los otros, en la oración, en el clamor, en la identidad con Dios, y de esa manera podamos siempre depender de Él. Así que gracias por respondernos, hermano Juan, gracias por escucharnos, Dios derrame bendición sobre sus vidas. ...sobre el, eh, quién es esa delegación que de San Bernardo, acá en la región metropolitana... ...viajará a Machalí y que tendrán ese encuentro, que sea un encuentro maravilloso e inolvidable... ...en tiempos tan difíciles, sin embargo la iglesia siempre está allí cultivando lo que es el espíritu de la hermandad... ...un saludo y que sean muy bendecidos a todos quienes me conocen y a todos quien también no me conocen allí en aquel lugar y que estarán compartiendo en eh, un momento muy, muy especial en este día sábado 16. Vamos, razones para vivir. ¿Usted tiene razones para vivir? ¿Usted tiene, cierto, en su vida motivos para vivir? ¿Y en algún momento no los tuvo? Por cierto, la verdad que los motivos y las razones para vivir son muchas. Cuando eh, Cristo entra en el corazón Cuando nosotros nos aferramos a la promesa de Dios Sin lugar a dudas Que allí está nuestra fidelidad Está nuestra dependencia Y está nuestro apoyo en Él Así que escuchamos Razones para vivir Y le dejo con este tema Y usted medite en este, en este tema tan importante Que tiene Jesús Adrián Romero en esta mañana Expresar mi gratitud Por lo que has hecho tú por mí Me diste amor, me diste paz Tomaste de tu plenitud Para llenarme de tu luz Mi corazón se ha acostumbrado a así vivir Lo que tu bendición en mi existir Yo razones para vivir, tengo canciones para escribir, tengo una voz y un corazón. Tengo un camino a seguir. Tengo un amor Qué importante eh razones para vivir. Oiga, no puedo dejar de también de, de, de mencionarle a nuestro hermano Juan, esperamos tenerlo en nuestra iglesia, entregando el mensaje de la palabra del Señor. Por cierto, que con agrado recibo la invitación, ustedes pongan el, el, el domingo, que es el día que puedo disponer en, en la agenda, y viajar hasta Machalí, ...y compartir con ustedes... ...ustedes me dicen el horario... ...y sin lugar a duda... Eh, ...será para mí una honra... ...estar allí en aquel lugar... ...y dispuesto para toda buena obra... ...así que... Eh, eh, ...confirmado... Eh, ...hermano Juan... ...para estar allí... ...en la localidad de Machalí... ...en la sexta región... ...a su vez que hace mucho tiempo... ...aquí no lo vemos... ...han venido pruebas... ...como dice allí... ...un tema cristiano... Eh, dificultades han pasado los días los meses y los años pero hasta aquí Dios nos ha ayudado así que muchas gracias por la invitación estamos dispuestos también queremos saludar a otro gran amigo que está en redes sociales allí junto a su esposa eh, Mónica eh, que es David él están ellos en la localidad de Traguien eso es en la novena región de nuestro país y ellos también nos están allí escuchando, nos están viendo a través de la plataforma digital de Facebook Live. Y les saludamos con mucho cariño, con mucho aprecio, eh, con mucho amor de Dios. No tengo vivir. No tengo canciones y no me falta nada no. tengo un camino para seguir tengo un amor para compartir tengo una voz y un corazón llámenos al teléfono de la emisora si así lo estima conveniente el teléfono que tenemos para que usted pueda comunicarse con nosotros es el 22 872 7871 el 22 872 7871 y también eh, pueda a través de Sengribal eh, en Instagram también usted puede escribirnos todo lo que estime conveniente cierto, compartirnos su necesidad Ten tenemos también un departamento eh, allí de orientación un departamento eh, cierto, de consejería y eh, a través de la página de el que es desencribal www.encribal.cl tenemos diferentes en link y uno de ellos es peticiones de oración. Ahí aparece un teléfono y en ese teléfono usted puede también eh, allí eh, llamarnos durante las horas del día durante la jornada de, de, de cualquier día en particular y podamos es eh, cierto atender su necesidad y eh, podamos eh, orar y, y, y también conversar cuando usted necesita una consejería en los momentos difíciles que todos en algún momento pasamos pero gracias al amor de dios eh, estamos eh, allí para para poder eh, compartir cierto en todo momento Eh, aún en la dificultad del amor de Dios eh, razones para vivir también tenemos un tema muy muy importante que tiene mucho contenido que nos dice vuelve a llamar un tema que la verdad que nos sensibiliza en estos días y en estas horas y en este fin de semana y ojalá siempre sea así que tenemos de, de reflexión cierto acerca de lo que estamos viviendo en medio de preocupaciones vemos foros a través de los medios de comunicación de la televisión vemos cierto análisis que hay un poco sensación de todo de temor, de miedo eh, la verdad que la humanidad ha vivido momentos eh, difíciles eh, nosotros como sociedad vivimos un momento muy muy complejo con el estallido social eh, después vino la pandemia eh, que la verdad que trajo mucha preocupación al mundo y todavía hay mucha preocupación a pesar que estamos un poco más con libertades porque ya no es eh, no se exige eh, a través de las autoridades la diríamos el que no quiera usarla no la usa lo que es la mascarilla o el tapaboca que algunos le llaman cierto en espacios libres Eh, plazas calles eh, en fin no así en eh, lugares cerrados aunque lo demás todo permanece igual la inoculación cierto la segunda dosis de refuerzo eh, en fin eh, yo respeto todas las corrientes de opinión algunos estén de acuerdo no estén de acuerdo que la vacuna que, que, que, que a lo mejor es una cosa que se inventó que no yo he vivido personas cercanas también de así como uno respeta también deben respetarlo uno no Y eh, he, he vivido yo de, de cercanos a mí Que he conocido que han estado al borde de la muerte Y estuvieron al borde de la muerte Y la verdad es que Dios hizo una obra grande Y otros que partieron sencillamente Entonces esto es algo que no estamos haciendo nosotros como, como chilenos Como país de lo que ocurre en el acontecer mundial Tenemos por estos días en Taiwán Taiwán está confinado Taiwán está con restricciones estrictas Hay mucha preocupación en la población de Taiwán ...por razones de que ella le está escaseando el alimento... Eh, ...porque nadie puede entrar y nadie puede salir... ...entonces complicado la situación... ...pero eh, la verdad que... Eh, ...como le decía anteriormente... ...hay, hay un cierto... Eh, ...a ver... Eh, ...sensación de temor por un lado... ...por otro lado de miedo... ...por otro lado de, de incertidumbre... ...no sabemos qué va a pasar... Y, ...y aunque en la Sagrada Escritura... ...en la Palabra está escrito... Quizás está más cerca a un momento eh, que todo el mundo cristiano espera, eh, que, que lejano. Eh, lo hemos venido escuchando desde muchos años. Yo la verdad que tengo estos principios desde el año 78 eh, y ya son largos años que han acontecido y siempre escuché cierto que vendría Cristo a, a este mundo. ...porque este mundo está complicado... ...está contaminado... ...está con, con, con enemistades... ...está con intereses creados... ...hay muchas cosas la verdad que... ...están dividiendo los seres humanos... ...y nosotros como país tenemos grandes desafíos... ...cierto... ...esperamos que haya siempre... E, e ...impere la cordura... ...el bien común... ...cierto... ...el diálogo... Eh, ...en todas estas materias pendientes... ...que necesitamos que puedan ser solucionadas... ...y a nivel internacional... Tenemos, cierto, por un lado, eh, los países que están integrados a la OTAN y eh, lo que significa eh, en alguna medida el aislamiento que tiene Rusia a través de algunas potencias mundiales por los hechos acontecidos con relación a Ucrania. Eh, se está devastando un, un lugar como es Ucrania y hay allí eh, apoyo Eh, y hay también de muchas maneras cierto entregar eh, lo que es lo que ellos necesitan para poder contrarrestar los ataques de, de rusia hacia ucrania eh, pero también eh, tenemos que en esto hay víctimas por el lado de rusia eh, la verdad que su presidente eh, el presidente putin ha tenido una determinación y y tendrá razón o no tendrá razón pero aquí hay víctimas inocentes que están muriendo y, y, y la verdad que es preocupante según los medios según los medios que trae el cable que trae diríamos el internet en, en allí en, en diríamos en, en Rusia eh, se está hablando de eh, el comienzo de una tercera guerra mundial usted sabe que hemos tenido dos antes ...y ahora ahí habría... Eh, ...bueno, eh, inminente... Eh, ...son el, el preámbulo... ...de una tercera guerra mundial... ...Dios nos libre... ...Dios nos ayude... ...cierto... ...y eh, que Dios nos encuentre siempre... ...bajo la cobertura de Él... ...fíjese que yo veía en esta mañana... Eh, ...como le he comentado anteriormente... Eh, ...por ejemplo, los titulares... ...del diario La Tercera... ...que son materias que debemos analizar... ...que los concierne a todos cierto la cultura eh, que nos dice allí eh, en, diríamos en un espacio muy eh, amplio la cultura tú sí la nueva droga que alerta al país este es preocupante también cierto y eh, y la verdad que eh, tenemos que reconocer que esto se ha propagado, que esto ha crecido que esto se ha expandido pero nosotros tenemos que, que tener la confianza de que debe imperar cierto eh, la, la realidad eh, en donde podamos ser también protagonistas de poder eh, ser mediadores y ser ayudadores de todos aquellos que están en una situación compleja ...a través de este este fenómeno que nos ha azotado eh, ya con fuerza en el último tiempo también tenemos que allí eh, universidades eh, no estatales acusan eh, comillas trato preferente del gobierno hacia aquellas universidades que son del estado instituciones de educación de educación superior ...como la Universidad Católica... ...la Austral... ...la de Concepción... ...y Federico Santa María... ...advierten que hay... ...predilección de la moneda... ...y de la convención... ...hacia las casas de estudio... ...que conforman el consorcio de universidades... ...del Estado de Chile... ...UECHE... ...bueno... ...yo creo que todo el que tiene expectativas todo el que estudia, el joven que estudia, la señorita que estudia, ellos tienen expectativas contra lo que significa los costos de la educación superior de poder tener también las facilidades, sea en universidades privadas como fiscales, como del Estado, eh la las mismas oportunidades para poder hacer una carrera universitaria. Y para eso, indudable que debe imperar eh, el, el bien común, es ¿cierto?, sin privilegios en particular, sino que eh, poder financiar de una u otra manera lo que significa el alto costo de una carrera universitaria y que el Estado también tome parte de esto, tanto, no tan solo en las universidades estatales, sino que también en las particulares. Tenemos allí eh, en Política, en el, la página 22, eh, en el titular dice Quinto Retiro, el primer test del presidente Gabriel Boric para ordenar a sus partidos, para alienar a sus partidos. La verdad que este es un tema eh, de mucha polémica, en algún momento él no estuvo de acuerdo en un gobierno anterior a él, cierto eh, y después eh, en una campaña diríamos para llegar a la presidencia para llegar eh, a ocupar el sillón presidencial de la primera magistratura de nuestro país la verdad que ya encontramos de que él accede también y está a favor ahora no está de acuerdo. Bueno tenemos nosotros un tema también de, de economía complejo, Pero también eh, no, es, no es menos cierto que lo conversábamos la semana recién pasada lo que es eh, los inversión eh, que, que cada uno eh, hemos hecho quienes todavía trabajamos en lo que es el administrador del fondo eh, de pensiones la afp el fondo administrado de fondo de pensiones previsionales también nos permita a nosotros elegir cierto dónde queremos tener nuestro dinero porque hoy estamos sometidos, en, diríamos, eh, allí a, a, a una exigencia donde no se nos ha preguntado nunca, ¿no? Y esto significa que hay temor, por otro lado, en un, en un amplio sector de la población y están exigiendo y que también en nuestros legisladores que pueda allí eh, desaparecer ese pantasma de que pueda, cierto, allí expropiarse los fondos previsionales de la clase trabajadora de nuestro país. Y eso debe hacerse a través de algo formal antes de llegar a cualquier acuerdo, porque se está debatiendo, cierto, el quinto retiro, una propuesta que hicieron algunos legisladores y que se verá el lunes en la Cámara, eh, en la Cámara de Diputados y eh, porque fue eh, una comisión en la que se encargó eh, de, de poder tramitar esto y que en el fondo no tuvo éxito, eh, no salió favorable pero ahora se va a la Cámara de Diputados y eh, hay otra postura que tiene el, el gobierno vigente en este minuto en donde a muchos no convence porque es como, podríamos decir, un préstamo que estaría haciendo de las platas que son de cada uno en particular, o sea, es imposible que yo me preste a mí mismo, por decir algo entonces, ante eso hay preocupación hay una notabilidad entendemos que estos son muchos dineros que se invierten, se capitalizan que, que se saca provecho de ellos, pero también yo creo que proporcionalmente los trabajadores de nuestro país que, que invierten en la fp AFP eh, como una exigencia contractual que, que, que, que trabajamos también eh, debemos eh, tener capitalización y no pérdidas eh, reconocemos que en un comienzo a lo mejor era muy favorable que las pérdidas comillas que eran pequeñas que tenían la ministra de fondo de pensiones porque siempre han tenido ganancias esa eh, eran asumidas por la fp que eran muchas hoy ya son mucho menos la FP que ver eh, sí que eh, eh, diríamos están presente Y la verdad que las pérdidas eh, en el gobierno de don Ricardo Lagos Escobar se traspasaron a los imponentes, a nosotros. Cosa que debiera volverse para que sean, eh, diríamos, las mismas FB que asuman esas pérdidas. Y por otro lado, que tengan otros beneficios como préstamos, como tenían las antiguas cajas de previsión y otros elementos que son importantes. Todo esto preocupa porque esto es nuestro entorno, somos ciudadanos, somos parte de un país y, y nos preocupan todas estas, diríamos, situaciones que están en el acontecer. También tenemos, eh, cierto, que hay una expresión de Alfredo Moreno. Ustedes recuerdan que don Alfredo Moreno fue un, un personaje, cierto, que ocupó un alto cargo en, la, en el gobierno anterior. Y dice él, comilla, el resultado del gobierno dependerá, se refiere a este gobierno, el resultado de este gobierno dependerá de cómo lo haga en la Araucanía. Usted sabe que esa es la macrozona que se ha denominado. Tenemos dos grandes regiones que están en, en, en un conflicto complicado. La macrozona que es un conflicto allí de tierras cierto que viene de muchos años de muchas generaciones y tenemos la otra en el norte con respecto a las migraciones de tal manera que son temas que, que traen preocupación y la apreciación de Pedro moreno a través de una crónica que tiene la página 30 y 31 a nivel nacional eh, se refiere a eh, justamente a este tema cierto el resultado del gobierno dependerá como le leí anteriormente de cómo lo haga en la Araucanía Después tenemos eh, la toma del aeropuerto de Rapa Nui, esto es allí en, en, en Isla de Pascua, eh, que complica al turismo. La verdad que el turismo ha venido eh, allí teniendo una decadencia por las razones de todos conocidas desde hace mucho tiempo a nuestra a nuestros días. Y por cierto que esta situación también preocupa. Y la verdad, eh, lo otro que también eh, se resalta aquí, eh, un grupo metálica, eh, cierto, que es de rock, que, que es muy seguido, eh, se muda después de estar eh, de mucho tiempo para programarse un recital en el Estadio Nacional acá de Santiago de Chile. Eh, sin embargo, eh, está en remodelación el Estadio Nacional y, él eh, se muda justamente el recital eh, a través de sus organizadores al club hípico y se mantiene en la fecha establecida para ese show la verdad que eh, tiene muchos seguidores este grupo Metallica eh, a un, un grupo eh, diríamos de la juventud nuestra también porque no decirlo alguno que está más avanzado en edad y que siguen a estos grupos de rock Eh, que son reconocidos eh, nacional e internacionalmente en muchas partes del mundo pero también tenemos que ver eh, de que esto ha traído una consecuencia eh, ha traído una preocupación pero parece que hay ya una salida con respecto a hacerlo eh, como leíamos eh, allí en el club hípico de nuestra región metropolitana a ver, está pasando un poco el frío, ¿cierto? Acá en Santiago tenemos una temperatura muy baja, la verdad, y yo veo aquí que esto no se eh, está indicando en este minuto eh, 8 grados 8 13 grados. En este minuto tenemos 13 grados tuvimos 5, subió después a 8, hace unos minutos atrás, y ahora tenemos eh, la verdad 15 grados eh, estamos eh, diríamos eh, en vísperas de tener una máxima de 23, 24 grados ayer fue un día helado acá en Santiago en la región metropolitana quienes nos escuchan en regiones y fuera de nuestro país y eh, la verdad que esperamos que que en la noche está muy helada Esperamos que tengamos un día más templado A medida que avanzan las horas Cuando ya nos separan Para las 11 de la mañana Estamos en vivo en directo exactamente 19 minutos para las eh, 11 de la mañana Vamos a ir a otro tema musical Vamos eh, allí a conversar eh, en la mañana en, esta, en estos 120 minutos que tenemos de eh, conversación Y vamos a amenizarlo con un tema musical, eh, para que usted pueda también, cierto, eh, allí compartir momentos eh, muy importantes a través de la música cristiana. Mire, más más que muchas cosas, más que una fe, más que un concepto, Dios es una realidad. Y vamos a escucharlo en un tema que justamente tiene como autor a Jesús Adrián Romero Más que un concepto Lo escuchamos y seguimos posteriormente con el análisis de la semana Y tendremos un espacio para un mensaje, para una oración Así que escríbanos si usted necesita la oración que sea esta mañana de compañía que, que les habla a su servidor pueda llegar hasta su hogar hasta su lugar de descanso su pieza, usted está tomando desayunos en camita, usted está trabajando tal vez le tocó trabajar eh, como a mí anoche cierto eh, eh, hemos venido desde nuestro lugar de trabajo, aquí en la zona oriente, para estar acá en la zona sur de nuestra región metropolitana y queremos que usted pueda eh, allí eh, gozarse y compartir ...compartir, eh, diríamos, eh, estos temas que son importantes. Gracias a nuestro eh, apreciado amigo y hermano Armín Ferreira. Sé que él está en el sur por estos días. ¿Ese me confirmó o ya volvió, hermano Armín? La verdad que lo debe es, estar pasando muy bien usted... ...porque ya se pasa bien en el sur. Eh, se come harto, se come rico, se come sano, ¿cierto? El rico pan amasado en fin, eh, todo es más sano allá, eh, hay mucha eh, siembra y se cosecha de la siembra, cuéntenos un poquito cómo lo está pasando, eh, usted me pone ahí súper y la verdad que me alegra mucho que nos esté escuchando y viendo, pero también que nos cuente cómo está usted allí en aquel lugar donde usted ha viajado, cierto si está todavía por eh, aquel lugar o ya está de regreso acá a, a la zona central. Bueno, Escuchamos más que un concepto de Jesús Adrián Romero y después seguimos conversando sobre lo que ha sido esta semana noticiosa.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 Bendiciones tío me dice Bueno también para él Bendiciones inmensas, profundas, grandotas Cierto Para él, su esposa Carolina Para la familia, para sus hijos Y la verdad que desde acá de los estudios De Radio Puente Alto Un abrazo fraterno lleno de bendición Para él Y les saludo con mucho cariño En esta mañana ya un poco más cálida en la del comienzo pero un poco más cálida en donde estamos eh, llevando adelante la edición de nuestro programa Zen saludos cordiales mire desde Villarrica de vacaciones oh qué envidia sana no en nuestro amigo Armin Ferreira y mi hermano en, en la fe de vacaciones visitando a la familia y bendiciones doctor bendiciones para usted Y muchos grandes grandes y profundos recuerdos Y Dios bendiga a Villarrica Dios bendiga a la familia Y estaremos siempre orando por usted Porque estamos unidos a través también De un grupo de oración Que tenemos con algunos pastores Pastoras y hermanos Y, y cristianos allí En la localidad de Talca Pero estamos conectados a través de la red De las comunicaciones y las plataformas digitales A través de Whatsapp cierto en varias ciudades como una como las estrellas sobre, mi señor, sobre mi señor sobre mí señor sobre mí señor me diste amor cuando no había quien me tendiera la mano cuando no había quien me comprendiera cuando estaba destrozado el corazón cuando ya nada había eh, como razón para vivir más este tema eh, interpreta a muchos de, de nosotros me diste amor que nos dice Dani Berrios y escúchelo, escúchelo porque siempre nuestro foco, nuestra confianza y nuestra lealtad es aquel que nunca nos fallará, todos podemos fallar, pero el Dios de la creación Jesús humanizado que vino a este mundo, él nunca le dejará de tenderle la mano y estar con él. corazón y una nueva criatura yo soy, por eso Señor yo te canto, y por eso yo te alabaré. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Naste mi llanto y mi lamento en gozo. Todos mis sueños tornaron sin realidad. Tú me. Es tes amor, quando nadie me quiso amar. Y es por eso te amo Cristo. Y es por eso que te amo Señor. Toma La criatura yo soy Por eso Señor yo te canto Y por eso yo te alabaré Me distes amor cuando nadie me quiso amar ¿Cuántos nos encontramos en aquella situación, quizás muchos años atrás? ¿Cuántos se encuentran en este minuto que han perdido la fortaleza y la confianza, se ha debilitado la fe? ¿Cuántos en esta hora eh, piensan que, que ya no hay esperanza, eh, en, en, en, en que todo se puede revertir? ¿Cuántos están sufriendo? ¿Cuánto están llorando? ¿Cuánto están viviendo un momento triste? Hay momentos adversos que nos cuesta sobreponernos. Pero cuando Cristo está en el corazón, cuando apelamos a la formación cristiana, a, la, a los valores cristianos, el Señor fortalece nuestra fe. Cuando hay una pena profunda, una tristeza profunda, una decepción tal vez, allí es que apelamos. Aquel único que nos puede ayudar Y nos puede sacar del momento complejo Y que coloque paz en el corazón Es aquel que un día nos llamó De tal manera que si usted está pasando un momento difícil Ya vamos a entrar un momento más a una reflexión de el mensaje de la siempre poderosa y eterna palabra de Dios Y vamos a hablar de algo que es menester que hablemos ...y que compartamos... ...que es... cómo está nuestro fundamento... ...nuestra fe... ...nuestra confianza... ...en el Señor... ...y vamos a centrar nuestro mensaje... ...en Hebreos... ...como una definición clara y precisa... ...de lo que es la fe... ...Hebreos capítulo 11... ...versículo 1... ...y para que usted vaya preparando... ...cierto... ...allí eh, también y pueda seguir junto a nosotros la lectura es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve la certeza, la confianza cierto, de lo que esperamos y la convicción, la seguridad la pena seguridad de lo que no vemos pero que lo vamos a ver así que, gracias por porque también quiero que usted me cuente cómo está pasando este fin de semana usted lo ha usado en qué forma para salir, para descansar para disfrutar de sus seres queridos que están lejos eh, cierto, y que he tenido que viajar, espero que no, no se haya allí encontrado usted que viajó en la ruta 5 Sur, cierto con este taco fenomenal que había, cierto eh, previo eh, al fin de semana largo, con este fin de semana semana santa en, eran cierto 14 horas de espera, ay ay ay ...tome las precauciones para el regreso... Eh, ...claro, en lugar que había un accidente... ...allí algún eh, transporte pesado... ...camión de carga pesada... ...que estaba en la carretera... ...que se había... Eh, ...diríamos, está obstaculizando el paso de los vehículos... ...y provocó 14 horas de retraso... Eh, ...pero prepare también su regreso... ...que es el día de mañana... ...para quienes se reintegren a sus labores... ...y sus responsabilidades que tienen acá en, nuestro, en nuestra ciudad... ...y los que están acá en sus ciudades respectivas de origen así que yo espero eh, que bueno las vacaciones de, de nuestro amigo y hermano Aramín en Villarrica un lugar hermoso Villarrica puedan ser eh, también muy placenteras y que él y todo lo que están fuera regresen sin novedad hasta su lugar de origen eh, pero cuénteme ¿dónde está? ¿en qué lugar? ¿de nuestro país? en ¿la zona norte? ¿la zona sur? los que están allá en el extranjero están un poco calladito por ahí por la Argentina que son varios, cierto, que tenemos de amigos cuéntenme cómo están allí en San Martín cómo están allí, cierto, eh, en, en, en Palmira cómo están allí en Mendoza, guaymallén Maipú lugares que hemos frequentado eh, como también en el Gran Buenos Aires cierto, eh, quisiéramos saber de ustedes cómo están, qué cuentan ¿Cómo ha sido? Eh, diríamos para ustedes estos días eh, y la verdad que siempre es grato saber de la familia, de la fe y compartir eh, una conversación ya que gracias a Dios tenemos este medio de comunicación como es la plataforma digital y acá en Santiago tenemos la radio para para recibir su eh, llamada que ya le mencioné el teléfono, cierto que tenemos que es el 223 siete dos siete ocho871 dos dos ocho siete2 siete ocho871 radio puente alto en la cima del dial en la provincia cordillera acá estamos llegando una con una amplia cobertura a muchos lugares de la de la eh, comuna de puente alto una emblemática comuna que es eh, si la más grande en población eh, una de las más grandes de nuestro país con un poco más de 18 millones de habitantes, ¿cierto? Y con una alta tasa, diríamos, de habitantes también acá en la región metropolitana a través de las comunas de nuestro Gran Santiago. Vamos a ir, eh, mire, eh, eh, hoy la sociedad está eh, de una manera con un sentimiento eh, encontrado y que está conmemorando cierto la muerte de Cristo en la cruz y a través de ese precio hemos que Él pagó por nosotros tenemos vida y tenemos el perdón de Él de si hemos cometido alguna falta, Dios nos ha ayudado fíjense que hay un tema de también de Dani Berrios que dice Él murió en aquella cruz lo vamos a escuchar y después vamos a entrar a una meditación de la palabra del Señor en, en la referencia que ya antes le había mencionado Hebreos capítulo 11 versículo 1 así que escuche este tema y yo sé que le va a fortalecer su espíritu y su vida, su alma si tu corazón herido estar y te duele tanto que no sabes qué hacer que has llegado al fin y te sientes solo sin nada tu Qué hermoso tema, ¿cierto? Eh, él murió en la cruz por cada uno de vosotros. Por mi vida. Por cada uno quienes estamos en vida. Y que cada día, al comenzar un nuevo día, un nuevo amanecer, podemos dar gracias de tener vida, tener salud, tener trabajo, tener... Eh, cierto la paz de dios en nuestros corazones porque hemos acudido a que él solamente nos puede ayudar y poder continuar estar de pie gracias al gran amor de dios la verdad que quiero comentarles de que esta semana que se nos viene hay muchas materias a nivel en, diríamos generalizado hay hay Algunas iniciativas también que se están tratando en cuanto eh, a materias, y reitero, que son diversas en el ámbito político, económico, fundamentalmente económico, estamos eh, bastante complicado y también en el ámbito social. Eh, creo que la sabiduría debe imperar Creo que allí cada uno desde nuestro ángulo debemos también contribuir a ser de una u otra manera mediadores, donde quiera que se encuentren cierto allí los representantes de la iglesia para poder buscar eh, puntos de encuentro y puntos de acuerdo. ...creo que de una u otra manera nosotros acá en nuestra comuna... ...hemos establecido una buena comunicación... ...con nuestra primera autoridad... Don Germán Codina, nuestro alcalde... ...y eh, a través de la eh, unidad o la organización Somos Uno... ...del cual me siento honrado de ser parte... ...dentro del cuerpo directivo... ...que alberga varios pastores de esta comuna... ...usted sabe que acá hay 700 iglesias... ...en la comuna de Puente Alto y la verdad que estamos de una otra manera trabajando bajo diferentes ángulos para poder eh, contribuir a nuestras autoridades y poder cada día hacer de nuestra comuna una comuna diferente, una comuna próspera, una comuna para todos una comuna eh, que no haya excepciones y que podamos sacar adelante materias eh, desde todos los ángulos los, eh, los que representan el, el, el medio político, los que eh, representan el medio social lo representamos y también en medio eh, cierto cristiano eclesiástico, de tal manera que tenemos grandes grandes misiones que cumplir y que desarrollar y Dios nos ayude, porque de una u otra manera el hecho de estar a través de este medio de comunicación es porque queremos compartir eh, la, los grandes desafíos, las grandes necesidades que tenemos como comuna, que tenemos eh, las comunas de Santiago, que tenemos como país, como gobierno regional y como gobierno nacional y eh, central, acerca de, de todo lo que ha venido aconteciendo desde hace ya bastante tiempo a nuestros compatriotas. Por eso que la verdad que no podemos fallar, no podemos descansar no podemos claudicar, debemos llevar el mensaje en nuestra labor cierto, sin un color político, porque no estamos para eso estamos para poder sí participar en mesas de diálogo de conversación, de toma de acuerdo y contribuir con, con lo importante que Dios ha puesto en nosotros pero nuestra labor es poder llevar ese mensaje de esperanza, de fe ese mensaje de, de sanidad ese mensaje de confianza a todo aquel que lo necesita porque todavía en alguna medida en una u otra medida lo hemos necesitado y fíjense que antes de ya de entrar a, a, a eh, compartir el, eh, el, el, el capítulo 11 versículo 1 eh, y a través de la, de, la, de la fe poder compartir con ustedes en el libro de Hebreos vamos a escuchar eh, otro tema de Danilo Montero ahora fue en la cruz y usted pueda regocijarse con este tema. is <laughs> que hermoso tema con una composición muy profunda cierto, fue la cruz de Danilo Montero escuchábamos allí eh, a través de Radio Puente Alto 107.5 FM frecuencia modulada en la cima del dial acá en nuestra provincia cordillera región metropolitana es bueno reiterar esto, ¿no? Es bueno que usted eh, pueda comunicarse con nosotros también. Me gustaría orar por su necesidad, pedir, clamar, como quiera usted llamarle, por sus objetivos, por sus trámites que hará a partir del día lunes. Queda mañana domingo, un día más de descanso. Eh, para algunos, otros tenemos que trabajar durante el día. Eh, así que vamos recién a descansar caída la tarde, pero el lunes eh, usted tiene que hacer tal vez muchos trámites, hay temas que tendrá que resolver. hay situaciones que tendrá que allí de una u otra manera cierto encontrar una respuesta que son de difícil solución según su mirada, según su prisma, según cierto su ángulo, pero la confianza debe estar en Dios y como como cristianos debemos siempre orar por su y pedir por su necesidad y por sus trámites, por su salud, por su enfermedad, por lo que va a tener que hacer, exámenes que tiene que tomarse o que va a tener que acudir a tomarse, eh, por esa intervención quirúrgica que usted será sometido, eh, en fin, por todo aquello que usted requiera Eh, ...alguna consejería... ...también puede llamarnos... ...visitando nuestra página web... ...ahí aparece el teléfono... ...y también puede escribirnos... ...a través de la página web... ...en el link peticiones de oración... ...y explicarnos el motivo que es confidencial... ...cierto... Eh, ...que lo ve solamente el administrador que, que les habla... ...y podamos juntos... ...allí... Eh, ...encomendar nuestro... ...nuestro motivo de, de clamor... Aquello que nos atormenta Aquello que nos aflige Poder pedirle al Dios Altísimo Si usted quiere llamar en esta hora Por alguna petición de oración Usted puede llamarnos al 22 872 7871 Se lo describo en forma individual 22 872 7871 Si ¿Sí lo notó usted marque, disque allí el número y puede eh, comunicarse acá con Sencribal con quien les habla, Mario Ibañez como también puede hacerlo a través de lo que es Instagram estamos identificados como Sencribal en Instagram también puede hacerlo a través de Twitter, estamos identificados como arroba ¿cierto? Sencribal 1 arroba sencribal1 usted dirá que significa sencribal le reitero significa sendas cristianas valóricas sendas cristianas valóricas sencribal y también puede visitar nuestra página web, cierto, le reitero eso, eso es muy importante www.sencribal.cl allí tenemos varios links en donde usted puede documentarse a través de algunos diríamos eh, eh, documentales que tenemos allí usted puede informarse a través eh, cierto, de eh, algunas materias que son de suma importancia para cada uno de nosotros los seres humanos así que llámenos vamos a entrar a meditar en algún momento eh, en la palabra cuando son las 11 de la mañana con 14 minutos y tenemos eh, aún una temperatura en el ambiente en un día nublado acá en la región metropolitana con 13 grados, 13 grados celsius, estamos con esa temperatura con una máxima que se anuncia en el día de hoy de 23, 24 grados eh pero tuvimos la más baja de 5 grados en la, cercano a la madrugada de esta mañana eh, de tal manera que es eh, un día helado, tienen que abrigarse, cuidarse, ¿cierto? de no refiarse estamos en pleno otoño y no, se avecinan temperaturas bajas, eh estamos complicado con el tema de, de, del agua. Eh, ya pronto van a dar un calendario según las autoridades de razonamiento del agua que no será más allá de 24 horas es decir, estamos muy muy complicado la, la, la falta de lluvia eh, que ha habido en la región metropolitana nos ha traído como consecuencia eh, todo este tema eh, diríamos que nos va a afectar a varias comunas partiendo por algunas comunas eh, diríamos que están eh, que partirían con este eh, problemas del, del racionamiento de agua que son Itacura, Logarnechea Las Condes, el sector oriente de Santiago y también afectarán las otras comunas en, en forma programada y que para su fertilidad, en principios han dicho la autoridad es pertinente que no será más allá de 24 horas más allá de un día pero un día es más que suficiente para encontrarse sin el agua necesaria como un elemento vital para nuestro diario vivir bien vamos a ir a la, a, a la reflexión bíblica como le decía hebreos capítulo 11 versículo 1 y nos dice este este versículo en particular que nos habla de la fe la fe que a través de su a, ver, a través de su significado esta palabra de dos letras pero que tiene un profundo contenido cierto La F y la E fe, Dos letras solamente Pero en su significado Allí nos dice que es pues La fe Cierto Usted lo ha leído Usted lo tiene allí en su sagrada escritura La certeza De lo que se espera Mire La certeza de lo que usted Yo todos esperamos y la convicción de lo que no vemos pero sabemos que va a ocurrir ¿cierto? la certeza de lo que de lo que se espera yo espero solución de un problema dirá usted, yo espero sanidad de mi enfermedad eh, no pierda la fe usted eh, nunca debe perder la fe la certeza de lo que se espera y la convicción, la seguridad eh, allí la plena seguridad de lo que no ve pero que lo va a ver en realidad en su vida y va a ser un testimonio va a ser una eh, diríamos un medio de fe para otras personas que no tienen fe tal vez porque nosotros tenemos que reconocer y, tener, y tenemos que respetar por diversas razones tenemos en, en, como, como en condición humana unos que son gnósticos otros que son gnósticos otros que son ateos Entonces son clasificaciones distintas, el caso particular es cierto, eh, yo creo que todos los que eh, profesamos una fe, eh, la verdad es usted se congrega en una, en una en una iglesia, en una denominación determinada, ese es el lugar de encuentro, es ese lugar eh, donde usted puede compartir, cierto, la convivencia, eh, la cristiandad y, y, y lo que es el cariño, el amor y escuchar y recibir palabra de Dios a través de quien Dios va a utilizar es el lugar de, de, de concentración, de, de la congregación pero también tenemos nosotros que pensar que nuestra fidelidad que nuestra fe eh, nuestro centro, nuestro blanco es eh, en aquel que es el creador aquel que hace salir el sol cada mañana aquel que hace eh, que el día acabe que caiga cierto el sol allí sobre todo en la costa con un escenario muy hermoso como que se va perdiendo allí en alta mar eh, quienes hemos estado en la costa y quienes han estado es, es así y también quien hace salir las estrellas quien hace que la noche sea noche y quien hace que el día sea día y también le da un, un orden a las estaciones del año de tal manera que ni aquel que creó el universo es el que creemos nosotros el que es agnóstico yo respeto la postura de esa persona o cual desgaudada lo mejor no sé, solucionada por lo que hizo tal o cual persona pero Dios no es una religión, ¿no? eh, nosotros podemos fallar indudable en algún momento a alguien que no eh, quizás se eh, entiende las cosas igual que nosotros eh, o que no interpreta de la manera como queremos decirla pero Dios no nos soluciona Dios nunca nos deja de escuchar y estar a nuestro lado así que yo les hinto que la fe si está débil usted solamente la conoce si está quebrantado su vida si está desolucionada si está desolacionado Si está enfermo Si está pagando una pena De un, de un hecho que cometió Y está allí en, en, en un recinto carcelario Si usted está solo O sola Si allí se ha destruido el hogar La familia Yo le entro que su confianza Pueda depositarla En Dios Nosotros tenemos una alta tasa En nuestro país En nuestro país de depresión y la verdad que usted sabe que la depresión tiene pasos previos para llegar al estado depresivo y la tristeza la desilusión el llanto la decepción de algo que se estaba construyendo muy hermoso y que se derrumbó no es fácil sobreponerse a eso Solamente el amor de Dios permite que podamos sobreponernos a todas las circunstancias adversas, ¿cierto?, para poder seguir adelante. La verdad que siempre Dios nos da una oportunidad para poder encontrar la paz en Él. Por tanto, si su condición de fe es débil, si su condición de fe es está quebrantada si su condición de confianza no es la misma de ayer si usted a lo mejor no ha probado lo que significa tener confianza en Dios creador háganlo, de un paso de fe allí en su intimidad hable con Él si no es necesario que allí tenga algún medio para poder buscar a Dios buscar a Dios mientras pueda ser hallado llamarle En cuanto Él está cercano Usted debe buscar el amor Las caricias, el consuelo La fortaleza La prosperidad La sanidad Y muchas otras cosas Es lo todo Dios nunca nos habrá de, de solucionar ni abandonar Él nos levanta si estamos caídos Nos levanta si hemos tropezado Él nos perdona si hemos pecado ante Él Él nos fortalece cuando estamos viviendo un momento triste Él coloca el consuelo en nuestro corazón Él nos permite salir adelante solo no podremos, nos costará muchísimo pero Él está a nuestro lado en los momentos más difíciles y más complejos por eso que nos dice ese versículo una definición clara y precisa de lo que es la fe y contundente, pues la fe es la certeza y certeza de lo que se espera en es la definición clara y precisa la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve o sea yo no veo no puedo palparlo no puedo tocarlo no es tangible pero lo creo con mi corazón es la certeza y esto reitero en esto es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve cuando yo no veo algo, no veo en el horizonte una claridad, como dicen algunos no veo la luz al final del túnel veo todos los caminos cerrados pero sin embargo tenemos que pensar que allí cuando menos creemos está el amor de Dios y la presencia de Dios para impundirnos fe, aliento y confianza usted dirá, ¿cómo? de una manera muy, muy clara, Dios es omnipotente. Él es el creador de todo. Él creó el universo. Creó, cierto, lo que vemos, la flora y la fauna por decir así en forma clara. Él creó el ser humano, el género humano. Él creó la ayuda idónea para el hombre, cierto. Él creó todas las cosas. Por tanto, es omnipotente. Hay dos cosas que hay que tener claro. Él permite muchas cosas y, por otro lado, también es un Dios permisivo. Es un Dios permisivo porque también permite que nosotros, en alguna medida, sabiendo y teniendo un conocimiento, hacemos aquellas cosas que no van a ser saludables ante los ojos de Dios a lo mejor hemos fallado, lo hemos debilitado y hemos confiado más en otras cosas y no en Él pero Dios quiere que siempre nuestra identidad esté con Él en todo lo que hagamos, en todo lo que emprendamos por tanto es unipotente es unipresente porque está a nuestro lado camina con nosotros aunque usted no lo ve, no lo puede tocar pero usted lo siente en su corazón Él viaja con usted este fin de semana viajó con usted está con usted donde quiera que usted se encuentre Él también volverá con usted Y permanecerá con usted Hasta el final de los siglos Y eso es omnisciente Porque está en nuestra mente Usted con los ojos abiertos Puede ir conduciendo un vehículo Y usted puede ir pensando En, en, en el amor de Dios y, y pedirle a Él Cierto En el espíritu Que le ayude En la mente Y Él conoce Antes que le pidamos Lo que nosotros le queremos dar solicitar, así que omnipotente omnipresente y omnisciente Dios le ayude a usted para que este mensaje, este versículo de la palabra, sea una realidad en su vida es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, Hebreos libro de Hebreos en el Nuevo Testamento, capítulo 11 versículo 1 después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve Dios bendiga su vida Dios bendiga a los miembros de su hogar Dios bendiga a nuestros hermanos que están allí, eh, diríamos, eh, conectados en esta hora Dios bendiga a mi sobrino Rafael Dios bendiga nuestro hermano hermanos amigo amigos Armin Ferreir, Ferreira, allí en Villarricas Dios bendiga, cierto, en eh, lo que están, eh, nuestra hermana Milka, su, su familia allí en San Martín, en, en la localidad de Mendoza, Argentina, es un departamento, el doctor Ramón Chirino, que también está eh, en un lugar, eh, él, allí que se denomina, mire, la villa se denomina Dios con nosotros, en Junín. Esto es un, un lugar de, de, perteneciente a Mendoza y en la República hermana de Argentina de tal manera que mis saludos también para él he tenido siempre la acogida de él estamos siempre en contacto ya pronto en algún momento yo permitirá eh, antes que venga el invierno tal vez ojalá que se sea vernos viajar eh, tenemos una amistad muy sincera con él hemos estado compartiendo eh, allí en, en su congregación en su iglesia, Y eh, la verdad que con este tema de pandemia hemos estado eh, sin poder visitarnos Pero bueno, Dios permita que podamos pronto vernos antes que llegue el invierno Porque ya sea más difícil, solamente hay que viajar por avión hasta Mendoza Porque por tierra, por el paso de los libertadores Es imposible por el tema de las nevazones que se producen en invierno Ya a esta altura del, del, del, digamos, del año es complicado viajar y hay que esperar en septiembre-octubre para poder viajar cuando el tiempo esté en mejores condiciones. Bien, y yo quiero que si usted tiene alguna petición de oración, eh, poder eh, orar por aquella, poder clamar, pedir por aquella, y eh, también podamos eh, tener eh, allí eh, las peticiones que nos formulen eh, aquí que son los hermanos católicos, aquellos que son ciertos los hermanos de diferente denominación importante que debemos orar por, por la comunión cristiana, ¿no? y eh, la verdad que así como lo hice hace algunos días atrás pudimos hacer la presentación de un de una bebé de seis meses y la verdad que me encontré con varios eh, allí miembros de la familia que eran cristianos y la verdad poder hemos podido compartir con, con, con la madre de de la bebé, que es una ex alumna de nuestro del colegio donde yo trabajaba, y la verdad que fue un honor para mí que ella me haya pedido eh, aquello y lo hicimos en su hogar en una ceremonia privada, pero estaban todos familiares, y allí muchos de ellos también que tienen conocimiento de lo que es confiar y caminar con medio de la fe así que ¿qué puedo decirle? que para todos la fe es un buen conducto para poder apelar a las promesas de dios qué dese con este mensaje grabado en su corazón en hebreos capítulo 11 versículo 1 cierto porque los antiguos los pioneros crecieron y avanzaron porque creyeron y le creyeron a dios después la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve cuéntenos cómo le va a usted allí donde está cómo está su descanso cómo están sus vacaciones cómo está allí su viaje de fin de semana largo cuídese en el regreso cuídese tomar las precauciones para que no viajen todo al mismo tiempo si no se producen los tacos los atochamientos en fin los problemas los retrasos para llegar a la ciudad Eh, los eh, choques por alcance en fin yo creo que bueno el Señor siempre tome medios y guarde la vida de cada uno en particular vamos a antes de entrar a un momento de oración cuando son exactamente las 11 de la mañana con 32 minutos de este día eh, 16 de eh, abril del año 2022 allí me llega mensaje por Instagram, me llega mensaje por Twitter, muchas gracias ya tendremos el tiempo de respondernos y también algunos que nos están siguiendo por la plataforma digital cierto de Facebook Live y otros por medio de la radio 107.5 de la frecuencia modulada en nuestro tercer programa de la, ter de la tercera temporada tercer programa de la tercera temporada de Sencriban ya hemos tenido dos sábados Eh, eh, ya hace desde un tiempo trabajando en, en, en los medios de comunicación como esta radio y la verdad es que nos sentimos muy eh, contentos de poder tener una audiencia que nos sigue a través de Facebook Live y tener eh, un mensaje cada día a través eh, de, de lo, las plataformas digitales como es Facebook desde ya hace 12 años 12 años, todos los días siempre hay un mensaje de esperanza, de fe, de aliento De confianza, porque todos necesitamos que Dios nos ayude Hay un tema eh, en esta mañana que para que alegre su espíritu Para que usted pueda confiar en que Dios es poderoso para ayudarle La casa de Dios es un tema muy alegre de Danilo Montero Y en esta mañana lo vamos a escuchar y usted pueda gozarse con él y de ahí vamos a orar posteriormente de haber escuchado este tema ¿Quiénes quieren venir a su presencia a alabarle? Es mejor este lugar su presencia que ningún otro lugar sobre la Tierra bien, eh, ayer escuchábamos un tema de Danilo Montero, eh, la verdad que hay gozo en nuestras vidas cuando nuestra confianza está en el Señor, eh, usted ha escuchado este tema de El Chaddai de Dani Berrios, mire, escúchelo que hermoso, Hermoso, ¿no? Bueno, vamos a tener un momento de oración Vamos a orar por eh, Juanito que está allí en Machalí En la sexta región de nuestro territorio nacional Allí en la localidad de Rancagua, cercano de acá la región metropolitana Hacia el sur de ...la zona cero de la plaza de armas... ...iríamos la calle de, de la región metropolitana... ...allí está Rancagua... ...y dentro de los lugares que están aledaños... ...está la localidad de Machalín... ...un lugar muy bonito... ...en donde eh, he tenido la oportunidad de estar con, con... ...con Juanito en su casa, con su esposa... ...y deseo que en este día... ...sean muy bendecidos con esa visita que tendrán... ...cierto, eh, allí... ...en donde van... Eh, ...un grupo de acá desde de San Bernardo, de acá de Santiago, para tener en Machalí, cierto, un desfile, y eh, de evangelización, y a las 18 diecio horas, a las 6 de la tarde, tendrán un culto general, eh, cierto, porque él me mencionaba que hay mucha necesidad de predicar el evangelio, sin ¿sí? lugar a dudas. También ten teníamos allí, vamos a orar por aquello, ¿no?, eh, teníamos eh, a nuestro hermano Almin que está en Villarrica ellos tienen un arduo trabajo a través del grupo Oración que tenemos el cual eh, soy partícipe, me invitado ya hace un tiempo y eh, ese grupo de Oración está allí eh, en nuestra consierva Elia eh, con quien siempre tenemos contacto, comunicación a través de las redes sociales para decirnos bendición y, y, y, y prosperidad en los que cada uno está desarrollando, y la verdad es que también un abrazo a mi sobrino, y bendición para, para su familia, y también eh, allí para donde él está congregándose, acá en, en Puente Alto, eh, que sean cada día muy prósperos, ahora que hay un poquito más de libertades, y ya se han ido un poco eh, sacando las restricciones, y hay que cuidarse igual, pero bueno, lo importante es eh, poder bendecir a Dios. Oramos por todas aquellas peticiones que me han formulado, por la familia González que está allí en eh, San Martín, en la localidad de Mendoza, República Argentina, eh, de norte a sur, lo que están en diferentes regiones de nuestro país, los que están fuera de nuestro país, cierto eh, podamos siempre tener en oración cada necesidad cuando son exactamente y con una temperatura que ha subido ¿eh? miren qué importante esto fíjese que ya ahora tenemos eh, exactamente 16 grados celsius son las 11.41 minutos de esta mañana de día sábado cierto 16 eh, en donde vamos a tener un momento de oración Y gracias a Dios por el descanso que les concedió a algunos y el trabajo que también tienen otros en la obra y secular eh, en estos días eh, para poder eh, tener cierto eh, actividad permanente y plena conforme a los propósitos de Dios. Oramos a Dios en esta mañana. Amantísimo Dios bendito en esta mañana de día sábado 16 de abril del año 2022 elevamos nuestro clamor a usted elevamos nuestra oración a usted elevamos nuestras peticiones a usted elevamos nuestras necesidades a usted pedimos Señor por que está enfermo pedimos Señor por aquel que tiene que tomarse algunos exámenes entrando la semana del día lunes pedimos Señor por aquel que está en un recinto hospitalario, pedimos Señor por aquel que está en un recinto carcelario, pedimos Señor por aquella familia que están destruidas, pedimos Señor por aquellos que están eh, momen pasando momentos difíciles, el momento oscuro de sus vidas, que tu presencia sea gigante y que esté presente allí en cada uno de ellos, en sus hogares, en sus vidas, ...como poderoso gigante para ayudarles... ...por medio de la fe a que ellos confíen en usted... ...Padre, bendecimos su nombre... ...sabemos que usted que toma dominio de todas las cosas... ...en aquellas cosas que no comprendemos... ...y que no logramos... Eh, ...allí entender plenamente... Eh, eh, ...Padre, solamente tenemos que decir... ...ayúdenos... ...y sea nuestro pronto auxilio... ...nuestro socorro... ...grabe su palabra en cada corazón... Padre graba este mensaje en cada vida después en la fe, la certeza en lo que se espera y la convicción de lo que no se ve y también permita Señor bendecir a aquellos hermanos que van a estar de Bernardo, aquí Bernardo aquel grupo que irá hasta la localidad de Machalí para compartir una tarde de bendición y de trabajo al aire libre en la evangelización llevando el mensaje poderoso de ...de la palabra de Dios... ...y también cuando ellos se junten allí en el templo... ...para poder compartir bendición... ...bendiga a nuestro hermano y amigo Juan Sandoval... ...Juan Pablo Sandoval... ...que está allí en aquel lugar de Machalí... ...en la sexta región... ...y que tengan una tarde... ...una jornada gloriosa... ...y un culto maravilloso... ...gracias por la invitación que me ha extendido... ...y usted tomará los medios... ...para poder llegar hasta aquel lugar preferentemente un día domingo para poder servir a Dios y trabajar junto a Él en la obra del Señor Padre, le pido por nuestro hermano Hermín Ferreira que está en la localidad de Villarrica él, tomando sus vacaciones, haciendo uso de sus vacaciones le pido Señor que te le bendiga en gran manera mi sobrino, Señor Rafael Elía, bendiga su vida, su esposa, sus hijos y bendiga su hogar, Padre, su familia ...y también le pido por todos aquellos que están fuera de nuestro país... ...como la familia González, allí en Argentina... ...como Pastor Ramón Chirino, Señor, allí también en Junín, Argentina... ...le pido, Señor, por los que están acá en nuestro país... ...de norte a sur, de Conellera Mar, ¿cierto? ...que puedan eh, allí ser bendecidos y alcanzados mediante la misericordia de Dios... ...Padre, gracias por concedernos la oportunidad... ...de estar a través de este medio de comunicación social... Como es la radio Puente Alto 107.5 cada mañana de día sábado de 10 a mediodía 120 minutos en donde compartimos temas de conversación Oramos por las necesidades de cada uno Y compartimos señor, los eh, momentos que se han vivido en la semana eh, que está terminando Y la semana entrante lo que tenemos como país en todos los ámbitos de una nación Padre, nuestro deber como mediador es siempre estar orando por nuestra patria y eh, que haya siempre la cordura, que haya siempre, Señor, sentido común, que haya diálogo y que usted pueda, Padre, obrar en aquellas cosas que sean de difícil solución. Le pedimos que bendiga, Señor, la autoridad de esta radio emisora que nos ha dado este espacio, eh, que podemos, eh, cierto, utilizar eh, cada día sábado al director de la radio. Eh, J.C. Paredes Padre, oramos por él Bendiga en gran manera A los que son propietarios de esta radioemisora Y a todos los que Sintonizan y escuchan en Radio Ponte Alto eh, A través de nuestro programa Y en todos los programas que tienen ellos Es una radio secular Y que llegan a la, a la audiencia Cada día A cada hora Cierto, de mañana, de tarde Y durante los 24-7 horas de la semana unas 24 horas por 7 días para compartir eh, lo que debe cumplir un medio de comunicación como lo están haciendo ellos entretener, informar educar e impartir valores cierto dentro de muchas cosas como medio de comunicación a, a aquellos que sintonizan la radio Puente Alto y todos los medios de comunicación como es la radio, la televisión y también el internet Agradecemos en gran manera el que usted eh, nos esté en esta hora acompañando, ya nos separan eh, algunos minutitos, 13 minutos para el mediodía, espero que esta tarde cierto usted pueda disfrutar de una tarde de descanso con su familia, usted pueda disfrutar de una tarde de, de, de esparcimiento, Yo disfrutaré de una tarde de, de dormir, eh, la verdad que vengo de noche, de trabajo de noche y me vengo a la radio eh, cada día sábado, como lo hago la semana, me tocó este día feriado trabajar y eh, mañana también me toca todo el día, pero bueno, Dios nos fortalece dormir algunas horas y eh, ya eh, descansar, comer algo... Y la verdad, eh, de esa manera estamos abordando todos los campos de preocupación que son para cada uno de nosotros, que son para mi vida. Lo más importante de poder tener los té que siempre ahora por nosotros y de poder cierto eh, sentir que el amor de Dios siempre está allí a nuestro favor y que Él eh, nos ayuda para poder eh, compartir nosotros para poder eh, esperar, para poder eh, cierto eh, tener siempre nuestra confianza en el Dios Todopoderoso. Eh, cuando vamos a, a otro tema musical, eh, la verdad que allí tienen tu color, usted escúchala, es una hermosa, hermosa composición y podamos gozarlos en esta en esta interpretación tienen cierto tu color pensaba que habías olvidado todas esas cosas que un día te pedí todas las canciones que un día te escribí y me he dado cuenta que han estado allí haciendo memoria delante de ti no te has olvidado lo Pero me conoces y es tu decisión y hace tiempo me darás lo que es mejor. Todos mis anhelos tienen tu color Quiero nada sin tu dirección. Son mis anhelos son de ti, Señor. Tienen tu calidez y tienen tu pasión. No me importa nada, solo tu favor. No me importa nada, solo tu Pavor. Hermoso tema que hemos escuchado en esta mañana, ya mediodía, de este día 16, sábado 16 de abril del año 2022, día feriado, eh, Semana Santa, para compartir junto a ustedes a través de la radio, Radio Puente Alto 107.5 de la frecuencia modulada y compartir de un momento especial de reflexión quiero desearles que sea un fin de semana en lo que queda de bendición un inicio de semana de bendición, de esperanza de confianza, quédese con este mensaje tan necesario para nuestra vida sean muy prósperos allí en Machalí en este día y siempre que la mano de Dios se extienda Dios sabe todas las pruebas que pasó nuestro hermano Juan Pablo y su momento difícil en porque había un propósito de Dios y ese propósito eh, se empieza a cristalizar cuando Dios eh, lo tiene preparado para algo que él no sabía o no entendía o lo sabía, pero a lo mejor su inclinación era otra, otras cosas, el trabajo secular, en ¿cierto? Sin embargo, Dios le habrá de bendecir. Deseo bendiciones para todos los que han estado compartiendo con nosotros, deseo bendiciones para todos aquellos que han estado en esta mañana conectados y decirles que disfrute de, de las horas de los momentos lindos de la vida de, del descanso reparador junto a la familia cultive esas cosas lindas que nos permiten siempre avanzar en la vida que los conflictos que las adversidades puedan ser superadas cierto y que siempre su confianza esté depositada en Dios le aprovecho de mencionarle que también puede visitar mi canal de Youtube, usted puede encontrarme como Mario Eduardo Ibañez Ceregan en mi canal de Youtube hay algunos mensajes que están allí y en las plataformas que ya le hemos mencionado como es eh, allí eh, Instagram que me encuentra como Sencribal, como también usted desea escribirme, a través de esos medios, eh, me puede encontrar cierto en Facebook como Mario Eduardo Ibañez Cerega me puede también eh, eh, allí visitar la página en la página web www.sencribal.cl Utilice las plataformas digitales y utilice la página de los links Para hacer sus pedidos de oración, sus peticiones Acerca de algún trámite, alguna necesidad que está pasando Usted, En un momento difícil, siempre estaremos dispuestos Dentro de 7 días más estaremos nuevamente yo mediante al aire A través de... De la radio Puente Alto Para compartir cierto Una mañana de bendición De 10 al mediodía Como cada día sábado Y eh, podamos bendecir Y podamos orar Podamos rogar Podamos inclinar Nuestra voz Y nuestro, nuestro rostro Al Señor Para que nos ayude en todo momento Particularmente En el momento adverso sea un fin de semana de bendición le vuelvo a reiterar y un comienzo de semana también de gran de gran bendición ya nos separan cierto cuatro minutos para el mediodía y que bueno eh, está más temperadito tenemos 14 grados celsius eh, cuando son exactamente cierto en eh, tres minutos para el mediodía y con una máxima que se espera de 23, 24 grados no será un día de mucho calor Pero descanse, aproveche este fin de semana, los espero el próximo sábado, lo dejo con, con música y pueda usted, cierto, allí eh, en gran manera esperarnos eh, el próximo eh, día sábado para compartir nuevamente 120 minutos de bendición. Que la paz de Dios sea en cada corazón, Dios le bendiga y los vemos el próximo fin de semana sábado. De 10 al mediodía Dios le guarde bendición Y que la paz de Dios sea en cada uno de vuestros corazones